Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, son las nueve punto de la mañana y les damos la bienvenida a este programa, La Glorieta, de hoy miércoles 27 de enero. No podemos ser... Optimistas tampoco hoy, porque la tasa de incidencia de contagios que registra Elche casi duplica a la media nacional. No estamos bien y por mucho que algunos negacionistas empeñen incluso colándose en los hospitales para grabar vídeos sin autorización con los que negar la crisis sanitaria, como ha ocurrido en el Hospital General de Elche, la situación es crítica. Es evidente que el hospital ya ha abierto una investigación para emprender medidas legales contra la mujer que entró por urgencias para grabar con su móvil algunos pasillos donde no están los pacientes y subir el vídeo a las redes sociales para negar la presión asistencial. Los profesionales han mostrado su malestar por estos hechos, ya que el vídeo se ha hecho viral y es lamentable que alguien pueda negar a estas alturas que la transmisión del virus esté descontrolada en el Che y en toda la Comunidad Valenciana, dos días después de que la propia consejera de Sanidad lo confirmase en su comparecencia ante el SCORTS. Por eso también desde el Departamento de Salud del Hospital General han anunciado que emprenderá medidas legales contra esta mujer. Y los datos hablan por sí solos. Ayer había más de 400 pacientes COVID ingresados en Elche, de los que 69 están en la UCI, 30 en la UCI del Hospital Vinalopó y 39 en el del General. Es lógico pensar, por cómo se han disparado los contagios en Elche, que esos profesionales sanitarios estén agotados y algunas veces hundidos por el dolor que está causando esta, pandem esta pandemia debido al número de fallecidos que se acerca ya ...al centenar de personas que han perdido la vida en Elche por Covid... ...desde que comenzó esta pesadilla hace casi un año. Por ello, la Asociación de Informadores de Elche... ...que cumple este año su 50 aniversario... ...acordó ayer en su primera asamblea telemática... ...otorgar el Dátil Doar 2020... ...a todo el personal de los departamentos de salud de Elche... ...reconociendo así el esfuerzo que siguen realizando... ...desde el médico hasta el trabajador de la limpieza para combatir este virus. También se acordó entregar el galardón a la pareja que fundó el comedor social de alta Altaufuic en Carrús y que con la pandemia han pasado a atender a una de 90 personas diarias a más de 250 en algunos días. Y por último, el capitán del Elche, el que ya ha pasado a ser toda una leyenda del fútbol español, Nino, recibirá este premio de la Asociación de Informadores. Hoy comenzamos eh, nuestro programa La Glorieta recordando la canción que Kiko Veneno compuso allá por el mes de abril para rendir homenaje a todos los que combatían en primera línea esta pandemia. Hay gente con vocación Y no necesitan andar presumiendo permanentemente Esa es la cuestión Hay gente que sabe ayudar Aunque no tenga la protección suficiente Y sin descansar Hay gente que te da la vida nos hace falta que venga nadie expresamente y se lo pida si no están no podemos seguir te dan la mitad más grande siempre siempre para ti y a esa gente quiero decirle cuánto lo quiero de lenta se pasan las horas sin su cariño, sin su desvelo, y agradecerle todos los días su dedicación y su compañía. Hay gente con devoción, miran a la cara y siempre atienden pacientemente, corazón gente que no espera que llegue el dinero ni la recompensa son buena gente y hacen lo que sea y esa gente que te cuidan y no se quejan ni te ponen pegas si y diariamente están en la lucha por eso les quiero cantar te hacen sentir que nunca estás solo que tienes a alguien en quien confiar Ya a esa gente quiero decirle cuánto lo quiero y como de lenta se pasan las horas sin su cariño y sin su desvelo y agradecerle todos los días su dedicación su dedicació i su companyia su dedicació i su companyia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 Elche, abierto sábados tarde. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos con la música seleccionada, vamos ahora con una novedad, y es que la cantautora catalana Mabel Flores acaba de lanzar su canción Mujer Incendio. romperme la voz y a desarmar todos sus planes no me acostumbro a este escaparate en el que el mundo se vende y me siento una extraña y entre toda esa gente y me siento una extraña en futuro, en el que se valora más la imagen y la apariencia que el talento de las personas. Ya las canciones machistas las premian con Grammy y les colocan la alza. Vientes son las honestas, las coherentes con sus ideales, las que mantienen prendida la mecha y dinamita los santos pilares. A prueba de hoguera estamos, no nos compare, no cumplimos los cánones la bruja que llevo por dentro me llama y a escuchar las señales. Bien de parto, juran que no quieren hacer daño, niegan lo evidente, si se sienten señalados y por amar a sus madres ya se sienten aliados. No, oh, oh, oh, oh, no hemos venido a alegrarles la vista, tampoco, oh, oh, oh, a completar su mita, somos dueñas de la piel que nos visten.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 Y seguimos disfrutando cuando son las 9 y 12 minutos de la mañana de más voces femeninas, la de la cantante Carmen París, una cantante española que supo mezclar como nadie el jazz con la jota para que introducir en la música de este país pues Sabia Nueva.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 ...con Rosmari Alonso. Son las 9 y 18 minutos... ...y comenzamos la primera de las entrevistas... ...programadas en, el, eh, en este espacio... ...La Glorieta... ...nos vamos hacia el yacimiento... del ...hacia no... ...al yacimiento arqueológico de la Alcudia... ...porque allí queremos eh, conocer... ¿En qué momento se encuentran los trabajos de esas excavaciones que concluyeron en sus fases previstas el pasado año 2020? Porque a pesar de la pandemia, el trabajo para desenterrar nuestro pasado continúa en ese yacimiento arqueológico, gracias a los investigadores de la Universidad de Alicante que allí se encuentran. Pues para hablar de ese trabajo de los investigadores, tenemos con nosotros al director de la Fundación de la alcudia el arqueólogo Alejandro Ramos. Muy buenos días, Alejandro. Hola, buenos días, Romario. Bueno, eh, ha sido una excusa el, el llamarte para ver eh, en qué momento se encuentran los trabajos de los arqueólogos. Eh, una excusa para saber eh, de qué forma Eh, ...se produjo ese hallazgo fortuito por tu parte... ...de esa moneda romana en perfecto estado de, de conservación... ...y además eh, en la superficie, no hubo que excavar nada. Eh, antes de, de hablar del trabajo que estáis realizando... ...de las excavaciones, Alejandro, cuéntanos... ...¿cuándo uh -huh. te encontraste esa moneda? Pues eh, creo que fue exactamente el día 14... ...cuando de forma casual, eh, yendo de un sitio a otro... Eh, Por el yacimiento, pues eh, me la encontré, ¿no? Había llovido hacía poco y eso hace que los colores, eh, el óxido verdoso que genera el bronce, pues destaque. Y la vi, es algo bastante frecuente, la verdad. Es algo bastante bastante común en la superficie del yacimiento, común y, y no deja de sorprenderme, la cantidad de monedas que se pueden encontrar. Pero ya me llamó la atención, me, antes de llevarla al taller, que es lo que siempre hacemos cuando aparece cualquier cosa, el taller de restauración, que se veían bastantes eh, letras y se veían bastantes cosas y se podía intuir incluso eh, eh, perfectamente que, a qué época pertenecía y qué tipo de valor tenía. Y una vez que me la devolvió nuestro restaurador, pues eh, pues era muy muy curioso ver cómo una moneda que había estado tanto tiempo en superficie, expuesto a la intemperie, pues eh, se conservaba también. Y luego eh, hay que sumarle el hecho de que es una moneda bastante singular, ¿no?, porque un emperador de poca producción, emperador de decencia, uno de los usurpadores después de la de la primera división del imperio, eh, emperador que que tú suceden en, en en Lyon, en Francia, que de la cual en la Alcudia es parece ser que no habíamos encontrado dos monedas, digo parece ser porque son las que están en el MAE y son encontradas hace pues hace ya casi, casi un siglo y no tenemos documentación de ellas. Y en la Alcudia expuesta no teníamos ninguna, con lo cual se juntaba todo como para que, que fuera un hallazgo destacable. O sea, que estamos hablando de una moneda del siglo IV antes de Cristo y de un emperador que... Después. Ah, después, después de Cristo. Y sí, un después. emperador que tuvo poco que decir eh, en la historia del Imperio Romano. Duró poco. decencio ¿quién fue? Sí, decencio Bueno, hay una serie de emperadores que se van matando prácticamente unos a otros, porque cuando el... el, el la primera división que hace diocleciano del, del imperio romano eh, compartimenta un poco pues eh, divide el, el imperio porque ya empiezan a tener problemas para controlar la gran extensión que había adquirido y eh, en, pues en francia se crea una, una de las sedes y ahí la verdad es que no les daba tiempo casi a sacar sus monedas cuando ya se los, los habían cargado con lo cual eh, es singular la moneda por eso porque el emperador que vivió muy poco de hecho esta moneda estuvo en curso hasta el 353 y él en el 352 ya estaba muerto pero bueno es un momento muy muy convulso de la, de la historia de, de, de la historia europea eh, has, has comentado que eh, eh, es habitual encontrarse entonces monedas en la superficie en el yacimiento de la alcudia Sí, es muy habitual bueno yo la verdad es que tengo el ojo bastante entrenado ¿no? porque bueno la, tanta práctica y a la gente le llama la atención no es esa habilidad mía pero eh, la verdad es que hay <risa> no quiero pecar de falsa modestia, ¿no? que hay bastante, la verdad que hay bastante, pero bueno, ahí están y, y sobre todo los días que ha llovido destacan más. Yo doy fe, mmm, de una de mis visitas a la Alcudia contigo eh, estaba presente cuando dijiste, mira, una moneda, y simplemente sí. lo que yo vi fue un, un trozo de tierra, como como algo como algo de barro, una piedra de barro, no, no vi nada más. Sí, sí, sí, es algo que hay hay que pues eso, estar acostumbrado y saber eh, saber y... dónde hay algo que no es lo habitual. Claro, y no es casualidad que tu ojo esté entrenado, porque Alejandro, tú de pequeño jugabas en la Alcudia. Claro, yo ya sé que me he criado aquí, ¿no? Que pues voy a cumplir 5 años de años pronto y, y los todos los he pasado aquí. Eh, eh, por lo que tus juegos que eran eh, con tus padres o incluso llegaste a conocer a tu abuelo ...que es quien sí, claro. da nombre al museo... ...los juegos el, el que eran... Eh, ...educarte en las civilizaciones antiguas... ...mira esto es una moneda romana... ...mira lo que hemos encontrado aquí... ...así eran tus juegos, tu infancia... ...la recuerdas así... ...bueno, convivía mucho... Eh, ...claro, vivíamos con mis abuelos... ...y mis padres también... ...pero mi abuelo era una persona que dedicaba las 24 horas del día... ...a su trabajo... ...entonces eh, él no descansaba porque era su, su, su, su ocio también... ...su, su hobby... Entonces siempre tenía eh, objetos eh, de cualquier tipo a medio pegar o a medio limpiar en la mesa del salón, en cualquier sitio. Entonces estábamos muy acostumbrados a, a eso. Mm, no es que nuestros juegos estuvieran vinculados a, a la arqueología continuamente, sino que eh, al vivir en el yacimiento pues estábamos todo, todo el día en contacto con o dentro del museo o por las excavaciones eh, haciendo cualquier otra actividad, pero mm, sin dejar de estar eh, encima de, de los restos. Por eso te apasiona y eres una de las personas... Eh, ...que siempre están paseando de, de un sitio a otro en la Alcudia... no ...tus paseos también son habituales... ...por lo que los hallazgos de monedas también... ...ya no son fortuitos, es quizá algo frecuente... ...sobre todo con, sí. contigo. ¿La numismática es rica? ¿La Alcudia tiene una colección rica en numismática? Sí, sí, sí, sí. es muy importante... ...los objetos numismáticos en la Alcudia... La, ...la cantidad de, de, de acumulaciones... ...incluso de, de monedas que han aparecido... ...en diferentes excavaciones... ...ílici eh, eh, fue seca ...o sea, aquí tenemos una propia emisión de... ...de monedas propias eh, emitidas... En, ...en el momento de la, de la declaración de la colonia... ...o sea que sí, sí que es un, un tema bastante interesante... ...y luego, pues a, a mí es un tema que me, me interesa en particular... ...de hecho soy yo el que el que eh, analiza y, y clasifica... ...todas las monedas que aparecen en el enriquecimiento. ¿Y qué nos cuentan las monedas? en las distintas etapas, eh, que sobre todo la numismática está mm, vinculada a la época romana, anteriormente no hay monedas, ¿cuál es la moneda más antigua de la alcudia? Bueno, nosotros tenemos monedas eh, eh, muy antiguas, porque tenemos monedas griegas en, en plata, que son las primeras que, que circulan por, eh, por el Mediterráneo, luego tenemos monedas de época ibérica, porque está claro, la entidad que tuvo esto en época ibérica es importantísimo y a partir del siglo III a.C. la moneda empieza a, a normalizarse. Con lo cual ya ya la tenemos aquí. Y luego pues hasta hasta el final de otro lo invienta. Pasando por el yacimiento puedes encontrarte hasta euros, evidentemente, aunque la gente hoy pierde mucho menos dinero de lo que perdían los romanos, curiosamente. Pero eh es, es, es algo que te, que te puede como esta moneda, esta moneda si te aparece dentro de, de un estrato eh arqueológico te está diciendo que es exactamente de qué época es luego tenemos el, el problema de que las monedas perduran mucho incluso hasta hace muy poco en determinados pueblos poco me refiero hasta hace unos siglos había monedas romanas todavía en uso porque no hay que, no hay que olvidar que tienen valor intrínseco o sea que una moneda de oro de plata de bronce tiene valor por lo que es pero también por su propio peso ...con lo cual no no pierden el valor... El ...es una, una información enorme... Sí. Claro. ...el material que tiene la alcudia de numismática... ...en qué... ...de, de qué es, de plata, has nombrado, de bronce... ¿Y el la, mayoría bronce la, ...la mayoría es bronce... ...la mayoría de bronce... ...luego tenemos monedas en plata, más escasas... ...y luego también tenemos, encontramos sí claro... ...monedas, monedas de oro, muchísimo menos... ...pero se encuentran y de hecho la alcudia tiene el, el famoso... ...tesoro del, de la casa del orfebre un hallazgo que se encontró en ya hace pues, en bastantes eh, bastantes años en el centro del yacimiento. Se encontró lo que creemos que es la casa de un noble, de alguien se dedicaba a hacer a hacer joyas y tenía bastante bueno, una colección de monedas de oro, incluso lingotes de oro pequeñitos, típicos típicos lingotes de de de joyero para desrestrañar material para hacer otros pendientes y anillos que tenía que encontramos también y están a, a medio hacer. Es algo que no está expuesto por la por, por el, ...pues el riesgo que puede, que puede eh, conllevar... ...pero es una, una de las sí. piezas más valiosas de, de la Arcudia. ¿Es el único tesoro que se encontró? ¿Que se ha encontrado hasta el momento? De oro, El tesoro sí. de la cosa sí. de Lord Feberi. Sí, eh, oro sí. ¿Puede ser que esté espoliado o siga todavía enterrado? Porque estamos hablando de un yacimiento... ...que siempre lo has dicho... ...que está muy poco excavado. Bueno, el hecho de que esta, esto se encontrada ...en una excavación eh, hace unos años... Mm, Nos indica que eh, está todo hay muchas, se habrá expoliado mucho, sobre todo de superficie, pero eh, por debajo de, la, de los primeros estratos no se ha expoliado nada porque los excavadores antiguos nunca entendieron que la ciudad ibérica está debajo de la, de la romana. El tesoro de la Casa del Orfebre, por su importancia, sí. su valor, has dicho que no está expuesto al público, pero uh -huh. eh, hay, pie, eh, lo vais, hay fotografías, eh, se puede observar… Se ha eh. expuesto de forma puntual en, en determinadas ocasiones y evidentemente está publicado en todos nuestros catálogos y en muchísimos sitios y lo tenemos expuesto en fotografiado en paneles en el propio museo. Bueno, eh, eh, Alejandro, pues vamos a hablar ahora de esas excavaciones. 2020, uh -huh. a pesar de la pandemia, se pudieron llevar a cabo en estos momentos. ¿El trabajo cuál es? ¿En qué os estáis centrando? Pues bueno, sabes que son tres proyectos los que están en marcha. Y eh, el último, claro, como tuvimos que ir a arrancar mucho más tarde por el tema del confinamiento, el último está acabando prácticamente ya. Encima, bueno, ha habido algunos... ...lluvias algunas historias que nos ha ido atrasando un poco... ...pero bueno, estamos terminando ya prácticamente el 2020... ...con la consolidación de la, de la famosa muralla ibérica... ...una muralla eh, contemporánea a la dama... ...que está dando eh, valor a todo el conjunto escultórico... ...que tenemos en Tercudia... ...porque está indicando que era un recinto... ...casi con toda seguridad ya una ciudad... En, ...con una aristocracia que se hacía estatuas... Con lo cual, estamos hablando de una, una sociedad eh, muy importante, una ciudad de, de, de altísimo nivel. Pero claro, hasta ahora solo teníamos todas las esculturas, eh, pero no teníamos un contexto urbano. Y ya empezamos a tenerlo. Y bueno, la, la, con el compromiso eh, eh, con la consejería, a cambio de los premios de excavaciones, ha implicado esa consolidación para dejarla abierta al público. Porque los que han estado viniendo al yacimiento han visto en la zona de la Dama, eh, siempre, mientras nos estaba trabajando, todo tapado, y ahora ya, eh, a partir de ya, ya pueden visitar eh, y ver la muralla consolidada, preservada, de, con una infraestructura de evacuación de, de aguas, y bueno, con, a falta de poner los paneles informativos que estamos ya realizando. ¿Y cuál es el contexto urbano que estas excavaciones de la muralla nos, nos puede dar dibujar? De momento tenemos eh, 40 metros de muralla, eh, porque se ha acabado se han eh, eh, eh, visto que hay 40 metros, evidentemente eh, cubrirá muchísimas superficies sino toda la superficie del yacimiento. No sabemos eh, qué parte de la finca de la Alcudia era en eh, ciudad ibérica, pero bueno, eh, evidentemente serán muchísimos metros, tendrán de metros de muralla los que haya. Y en torno adosados a ellas me estamos viendo unos muros transversales que están creando unos ambientes posiblemente de, de habitación, de, de domésticos. Todavía no podemos certificar más porque tenemos que excavar más en extensión y, y, y ver qué va saliendo, pero nos está indicando que debajo de… Encima de todo está cubierto, la zona donde estamos hablando hay una casa romana, debajo hay niveles intermedios de la época de transición entre la cultura ibérica y la cultura romana, y ya tenemos los suelos y las, los muros de adobe de esas eh, casas de la, del final del siglo V cristo que, que comentaba Eh, Alejandro, en estos momentos, cómo, ¿cómo se encuentra el yacimiento de la de la, Alcudia, de la Alcudia? ¿Su museo, su centro de interpretación? ¿Qué proyectos hay para 2021? Aparte de los tres proyectos de excavaciones financiados por el Vicerretorado de Investigación de la Universidad de Alicante, que son el de las termas eh, romanas, el de la zona de, de la dama y el de las casas romanas, tenemos cuatro proyectos de limpieza, que llamamos nosotros de limpieza de adecuación, ...que es puesta en valor de excavaciones ya eh, antiguas... ...que necesitaban una remodelación. estamos eh, Hemos terminado ya el, de la, el del aljibe de Venus... ...el aljibe donde se encontró la, la famosa Venus... ...que está expuesta en, en el MAE. Le hemos eh, limpiado perfiles, eh, eh, limpiado la estructura del aljibe... ...puesto una medida de seguridad necesaria... ...para que no hubiera riesgos ahora que es más accesible... Lo mismo hemos hecho con la con el muro de entrada un muro de bancal del siglo 19 que era un poco como la fachada del yacimiento y nos queda terminar en la, en la zona de la casa de ofebre precisamente la casa donde estábamos hablando de la donde encontramos el tesorillo y una de las zonas de, de, de la cantarilla romana, el espectacular cantar al cantarillado romano que tiene el, el yacimiento y eso es un proceso unos cuatro proyectos para los que pedimos permiso a, a conseguirría el año pasado y que ya tenemos pues son más de la mitad de, del trabajo realizado Eh, la Alcudia eh, sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de los ilicitanos y ilicitanas antes del covid y lamentas que pueda ser después del covid Sí, es algo que ya pues un poco convivimos con ello. Eh, pues eso, hay una falta de interés, también es cierto que el yacimiento pues eh, estamos hablando de un 10% excavado y y del mundo ibérico que estaba comentando, estamos recién entrando, entrando a a excavarlo, o sea, fíjate, lo, lo que te he dicho es eh, casi primeras excavaciones de los niveles de la ciudad ibérica, o sea, como si acá, acabáramos de llegar, con lo cual nosotros reconocemos nuestra parte de culpa pero es cierto que todo el mundo que viene pues un poco se sorprende, ¿no?, con, la, con lo que ve le, le, le encanta el ver eh, cómo está cuidado hoy en día eh, el, el, tenemos el centro de interpretación con una selección de piezas espectacular el, el museo, con las con las tres salas con las tres preos eh, clásicos eh, pues ...también de una calidad enorme, tenemos la mejor colección de, de cerámica ibérica que se puede encontrar en un museo... ...entonces, bueno, eh, eh, sabemos que vamos por buen camino. Eh, cumplimos ahora 25 años de fundación, en 1996 eh, se creó la fundación con la Universidad de Alicante y la familia Ramos... ...y, y bueno, estamos de, de aniversario, es un año malo para hacerlo... ...se cumple, eh, los 25 años se cumple nada más justo ahora el 14 de... Eh, ...el 7 de febrero, perdón... ...y bueno, ahí estamos, estamos avanzando... ...sabemos que vamos por buen camino... ...y sabemos que poco a poco la población de Elche... ...valorará el trabajo que se hace en Alcudia. ¿Estáis preparando actos conmemorativos el próximo, el 7 de febrero? ¿Eso es dentro de, de apenas es una imposible. semana? Es imposible. Vamos a dedicar todos los actos eh, que hagamos este año... Eh, ...a vincularlos con este aniversario, pero es que ahora mismo, imagínate, no no, no podemos eh, hacer nada... ...que no sea eh, plasmarlo en, en, en un papel o de forma virtual, porque evidentemente eventos no puede haber... ...vamos a dedicarle todo el año, confiamos en que eh, dentro de unos meses estemos eh, mejor... ...y sí que tenemos preparado ya eh, eh, eventos especiales para esto, pero mm, ni podemos anunciarlos todavía... Ni, ni, ni nos tenemos todo totalmente definido pero ya bueno, estamos trabajando en, en, en este aniversario, claro. Y también se está trabajando, por lo que has comentado, en desenterrar y en poner valor lo que ya se ha desenterrado, porque hay, sobre todo, lugares muy interesantes que visitar, como ese aljibe, donde se encontró esa preciosa Venus. ¿Había algo más en ese aljibe, junto a la Venus? Eh, nada destacable dentro de la riqueza material de la Alcudia, pues habían infinidad de vasos cerámicos de, de diferentes épocas y, y, bueno, fue un hallazgo eh, un hallazgo que hizo mi abuelo siendo prácticamente un niño, ¿no? Se coló ahí y, y decidió limpiarlo porque sabíamos que estaba, se sabía que... Estaba. Igual que ese archivo hay muchos aljive en el yacimiento, varios de ellos en los que no hemos entrado todavía. Y, y la encontró, él narró el el hallazgo de una forma muy literaria, ¿no? Porque imagínate una persona que entra ahí prácticamente a las curas, dentro de un pozo de casi cuatro metros de profundidad y empieza a tocar un, un, un cuerpo de mármol y, bueno, es un hallazgo bastante de película, ¿no? La pieza está, toda, está en, el, en el MAE porque hasta finales de los años 40 todo lo que encontró eh, Alejandro Ramos Forqués lo llevó al, al MAE porque su idea siempre fue crear un único museo para la ciudad, pero... Las desavenencias y el, el poco interés por los eh, alcaldes de, con los que convivió en esas épocas, pues hizo que al final eh, no pudiera crear el museo junto con la colección de Pedro Ibarra, que ya estaba en marcha, ya estaba creada, y tanto la colección de Pedro Ibarra, que se digregó, y, y, y él dejó de llevar eh, todo lo que iba apareciendo en alcuria por eso a partir de, esos, de del año 48, 49, pues eh, él crea el propio museo en el yacimiento. Si no, hoy en día no tendríamos el problema, entre comillas, que tenemos ahora de tener la colección tan dividida ¿no? entre el MAI y la Alcudia. Sí, cierto eh, es hay algo del, del archive tuvo que ser algo muy muy especial pero alejandro aunque tengamos una colección dividida hay colaboración ¿no? entre el May y la alcuria sí sí colaboración total vamos, en nuestras relaciones con el ayuntamiento El ayuntamiento forma parte de, de la fundación de, de, de, al, al minuto uno de nada más crearse pues el ayuntamiento se, se, se sumó el alcalde no olvidemos el vicepresidente de la es uno de los vice, vice, vicepresidentes de la fundación Y, y la colaboración totaltal aparte con el director de, del MAE, pues tener una relación bastante estrecha pero bueno de cara al turismo de cara al visitante de cara al investigador mmm, no cabe duda que las lasizars están divididas el discurso positivo está dividido y el y el loca pues, están duplicados y, y es un tema pues singular que, que si tuvieras hecho a, a visitar eh, arqueología pues que tener la corrección dividida pues es peculiar no olvidemos Eh, de todas formas, ustedes están unidos para conseguir eh, contextualizar la dama, el tiempo de la dama, y poder convencer uh -huh. al man que, que esa pieza única eh, ibérica pueda venir a Elche, sí, al MAE. Sí, sí. ¿De qué forma colabora sí. la Alcudia con ese proyecto para traer eh, la dama de Elche aquí? Uh -huh. Nosotros hemos trabajado, uh, junto con los técnicos del, del, del MAE, Eh, para crear una una exposición temporal que albergue en la Avenida de la Dama, la Avenida Temporal de la Dama, con piezas, con las mejores piezas de, de la Alcudia, las piezas que ha requerido el ayuntamiento para crear esa exposición y que eh, se contextualice en la pieza. No, no nos gustaría que, que siga siendo un mero objeto al margen de toda la información y que pueda aportar sobre nuestros orígenes. Muy bien, pues Alejandro Ramos, muchísimas gracias por explicarnos en qué momentos se encuentran los trabajos en el yacimiento arqueológico de la Alcudia... ...y también de los proyectos futuros para 2021, porque es un año que acaba de empezar, con pandemia, pero al fin y al cabo con mucha ilusión eh, por parte de muchas de la ciudadanía, la gran mayoría de la ciudad, ciudadanía de volver otra vez a recuperar la normalidad y volver sí. a encontrar eh, pues eh, las huellas de nuestro de nuestro pasado, algo que ustedes los arqueólogos pues contribuyen a que podamos verlo algún día sí. en los sí. museos que tenemos. Gracias, Alejandro. Eh, esperemos. Gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca Desde Águila Bar queremos dar nuestro apoyo a toda la hostelería ilicitana y deseamos poder abrir muy pronto todos los establecimientos para que nuestros vecinos y amigos puedan disfrutar de la hostelería de nuestra ciudad. Mucho ánimo y muy pronto volveremos a estar todos juntos.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 ha llegado la gran oportunidad para estrenar todo un fiat tipo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 rosmary alonso son las 9 y 41 minutos de la mañana y nos vamos al pasado para recordar un clásico para recordar la voz y las eh, canciones que fueron éxitos de víctor manuel siento la mano fría, correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada. Que tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu caminar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 Que seguía tus pasos, tu camino acumuló en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra rincón en aquel salón con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y andaré la tierra como un romero buscando a un dios y tendré tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada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 Y del pasado volvemos al presente para disfrutar de la voz de Selena Gómez, esa ex niña de Disney que se ha hecho mayor y que acaba de lanzar su última canción, De una vez. Ya no duele como antes no la herida de tu amor sano te una vez por todas soy más fuerte sola es que no me arrepiento del pasado sé que el tiempo Me tengo a ti, me tengo a mí No es para que piense que tú es patinar Yo me fui para que no se te olvide Que no muerte como tú se revive Cuando se que el último mal Es cuando pensar en regresar Te has sobreentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno ese tiempo Estoy curada de ti, te dije ya. ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 9 y 48 minutos de la mañana y nosotros continuamos aquí en el programa La Glorieta. Les contamos que la asociación Conciénciate, que lleva desde 2017 atendiendo las necesidades sociales de la ciudad, han escuchado la petición de ayuda urgente que ha lanzado el Asilo de Ancianos de San José y, por tanto, desde esta semana, un grupo de voluntarios se encuentra en esa residencia para ayudar al colectivo más vulnerable. Con el objetivo de conocer más detalles de ese trabajo y de la asociación, tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, al tesorero de Conciencia T, es Alejandro Valera, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Buenos días. Conciencia P lleva desde 2017 funcionando aquí en Elche con muchos voluntariados. Los hemos visto, hemos visto a gran parte de los voluntarios trabajar en 2020 con campañas de recogida de alimentos cuando estábamos en pleno confinamiento, en plena crisis social por esta pandemia y ahora os vemos nada más empezar 2021 en las residencias de ancianos. ¿Por qué? Concepto, nosotros sabemos, bueno, lo nosotros nuestra relación con el asilo en realidad empieza desde 2017 desde el principio que, que comienza la, la asociación ya empezamos a llevar grupos de voluntariado a, al asilo y, y esa relación se ha mantenido en el tiempo entonces bueno cuando estalló todo el tema de la pandemia supimos que la mejor ayuda que podríamos ofrecer en estos momentos era la de pues que no hubiera tránsito de voluntarios ya que ...el que estuvieran aislados las personas de, de mayor riesgo... Eh, ...era una necesidad... ...y bueno, estuvimos atendiendo otro tipo de actividades... ...a pesar de que siempre teníamos ese contacto... ...con las religiosas del asilo... ...para si necesitaban cualquier ayuda, cualquier necesidad... ...y bueno, y hace dos semanas que nos enteramos... ...que pues por desgracia... ...habían mantenido muy bien durante muchos meses... ...ese aislamiento del COVID, pero bueno... ...porque gracias finalmente ha entrado y no dudamos ni un minuto en actuar... ...porque la, la necesidad es urgente, es decir, ahora mismo están el personal sanitario... ...y están todas las hermanas atendiendo a las personas con estos problemas de salud... ...y a nivel administrativo y a nivel de el control de la puerta... ...pues necesitan un poco esa ayuda para ese alivio de, de trabajo" alejandro vosotros habéis visto como las religiosas o el personal sociosanitario okay. que está y sanitario que está encargándose de los pacientes con COVID en el asilo ¿cómo se encuentra exhausto eh, angustiado cómo está la situación bueno pues en realidad yo creo un poco en general no como como estamos viviendo todos esta tercera ola este este ...repunte de casos y todo lo que estamos oyendo... ...pues con angustia un poco, con preocupación siempre... ...pero bueno, con esperanza y con mucho trabajo... ...y ya tanto el personal sanitario... Eh, ...que ahora mismo está interviniendo en esta ayuda... Eh, ...como las hermanas, pues están dando lo mejor... ...y están haciendo todo lo posible... ...para que esta situación salga adelante... ...entonces pues nosotros simplemente... ...cualquier refuerzo, cualquier ayuda de nuestros voluntarios, los cuales nos se expondan a zona COVID, pues eh, va a ser un vamos un, una, un alivio de trabajo bastante grande. Lleváis, eh, creo que dos días apenas en el, en el asilo de ancianos. ¿Estáis viendo que el brote sigue aumentando o siguen produciéndose ingresos hospitalarios? Bueno, nosotros ahora mismo, eh, han, sí, han sido dos días los que hemos podido estar en el asilo ya, eh, pues como en realidad pues una gran mayoría del, del personal ya ya ha tenido ese contagio, pues es simplemente una situación un poco de mantenimiento de, de, y de que no se evite el, el mayor contagio posible, o sea, que no se no llega más. Pero sí. vamos, la situación es, ahora mismo está estable. Bien, pues vamos a hablar de vuestro trabajo ahí, lleváis dos días. ¿Y qué estáis haciendo? y ¿Cuántos voluntarios son los que habéis podido entrar y para ello...? quién nos ha hecho las PCRs. Nosotros ahora mismo la, eh, lo que pedimos eh, son unas condiciones necesarias para poder entrar, por supuesto, porque bueno, pues hay que evitar el máximo contacto social, el máximo contacto laboral, que sean personas que no tengan riesgo, entonces son unas condiciones a cumplir para poder ser voluntario. Entonces, pues esta semana de momento empiezan cinco voluntarios y voluntarias que para un poco cubrir todos los días de la semana en la medida de lo posible. Y, y ya esta semana estamos empezando las pcs se, se hicieron este fin de semana vale para que una de la, uno de los requisitos necesarios era que las especie fueran negativas por supuesto entonces bueno ya ya tenemos todos esos documentos y ya han podido empezar esta semana las PCRs los voluntarios las habéis tenido que pagar de vuestro propio bolsillo o sanidad os las ha realizado como nosotros ha... desde la asociación nos hemos o sea, hemos decidido eh, costear las PCR de nuestros voluntarios como una decisión propia del comité para que la ayuda fuera eh, cuanto antes, mejor nosotros no en, no dudamos ni un momento en decir que quien quisiera eh, participar en este tipo de voluntariado que, ...que ya digo, es un poco de urgencia... Eh, ...pues no, no dudamos en costear esas esas PCRs. Entonces, ¿habéis conseguido cinco voluntarios y voluntarias? ¿Hay más chicos que chicas? ¿Todos son jóvenes? y eh, ¿cómo, ¿Cómo son los, no, pues, los primeros voluntarios? Pues, pues eh, por suerte, como nuestra asociación hay mucha variedad... ...hay personas adultas, hay chicos, hay chicas... ...entonces, eh, un poco una mezcla es que además es así... Eh, de estos cinco voluntarios no tienen no podríamos decir justo que hay un perfil que se siga, es decir, eh, cada uno tiene unas condiciones y son diferentes, entonces pues más o menos un poco lo que representa nuestra asociación, pues siempre la juventud, pero además como nosotros siempre decimos, quien se sienta joven pues también puede participar en, en, en actividades voluntariado. Sin duda, los cinco son valientes, no tienen miedo al contagio y además con un gran corazón, porque de forma voluntaria quieren ayudar a los más vulnerables. ¿Cuál es el trabajo que realizan estos cinco voluntarios en estos momentos en el asilo? Eh, ahora mismo estos voluntarios los que van a realizar son, como he comentado ya, tareas administrativas, van a estar en la parte de la recepción en la puerta, eh, que es la zona restringida, o sea, no van a poder entrar de momento a las a las zonas tanto de, de habitaciones como de comedor porque son restringidas a zonas COVID. entonces están a, van a estar fuera además con todo el material sanitario eh, correspondiente todo lo necesario para para no exponer eh, su, vamos a no exponerse al, al virus entonces eh, todo eso se, se cumplirá pero ya te digo las tareas van a ser simplemente un poco de administración y de control de la puerta Eh, Alejandro, hemos dicho que vosotros habéis respondido a esa petición de ayuda urgente. ¿Hay más peticiones de ayudas urgentes en, en el municipio? En un municipio donde la tasa de incidencia casi duplica o, o, o duplica, porque queda muy poquito para llegar sí. a, a, a los eh, dos… Eh, son 1.700 a los 1.800 eh, casos acumulados eh, por cada 100.000 habitantes… Eh, hay más peticiones urgentes por parte de otros colectivos pues, de otros puntos en la ciudad o de otros geriátricos como todo un poco a ver ahora mismo por desgracia por la situación en la que estamos pues yo creo que todo cualquier familia cualquier individual hace un llamamiento no urgente a, a, la, a, a la seguridad a que intentemos evitar el, el contacto social el contacto laboral que es las restricciones son necesarias para que pues por desgracia los hospitales y las sufis no no colapsen entonces pues el llamamiento yo creo que es en general un poco de toda la, la sociedad eh, porque lo que estamos viviendo este en esta tercera ola es eh, bastante más fuerte que, que antes entonces pues un poco eh, al, a nivel individual y a nivel eh, de familia, yo creo que todos lo estamos pidiendo Desde luego. Por eso me gustaría, Alejandro, que, que lanzaras un, un mensaje, ¿no? ya que vosotros estáis trabajando también eh, como voluntarios en, en los sitios donde más os necesitan, que lances un mensaje a la población y sobre todo a los más jóvenes, porque estamos cansados de oír cómo la Policía Local, la Policía Nacional, cada fin de semana tiene que desmantelar fiestas ilegales. Uh -huh. eh, desde aquí... desde ...mi humilde posición lo que puedo decir es eh, un llamamiento a la cordura... ...a intentar saber que esta situación no es fácil, que no es eh, mentira... ...es una realidad que estamos viviendo, eh, que es necesario ese, ese distanciamiento social... ...para que los hospitales puedan atender bien a las personas que de verdad lo están pasando mal... ...y, y que no se hagan locuras, nosotros eh, hacemos otro tipo de actividades... Que desde la asociación, la juventud, también llevamos a cabo actividades con, con los colectivos más vulnerables eh, que son necesarias ahora mismo y que son principales. Entonces, se puede realizar tipos de, de voluntariado de actividades siempre con seguridad y con las medidas necesarias. Eh, Alejandro, has dicho no es mentira, es una realidad lo que estamos viviendo. ¿Esto lo dices hoy, después de, de que ayer comprobaras que se hizo viral un vídeo de una mujer que entró sin autorización, se coló por urgencias en el Hospital General, para negar lo que están sufriendo los hospitales, la saturación de pacientes? Pues, mira, si digo la verdad, no, no he visto el vídeo, he escuchado la noticia, pero es que no no... no. No quiero hacer caso a la gente que mm, eh, crea mentiras, crea eh, un poco el, el pánico social, cuando en realidad si puedes acercarte a las a, a entidades o a lugares que están sufriendo un un, bueno, un brote y están sufriendo la situación que tienen que vivir, pues eh, no, no creo que no estarían como como se comenta o como creo que sabrían un poco la salida que tenemos. Efectivamente, se arriman el hombro como lo hacen los voluntarios de la Asociación Conciencia T que llegan a sitios donde más os necesitan como el asilo de ancianos. Esperemos uh -huh. que la situación vaya mejorando y podamos recuperar la normalidad. Muchas gracias Alejandro Valera. Eh, gracias a ti. Por lo que estáis haciendo. 101.4 tele el radiomarca un día sin el nuevo sea el león suena así no no, no, no no y uno con el nuevo sea el león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 Restaurante Martino agradece a sus clientes y amigos la buena acogida de nuestros menús en las pasadas fiestas. Después de estos días tan intensos, nos tomamos unas pequeñas vacaciones. En breve regresaremos para así poder daros lo mejor de nosotros. En Restaurante Martino nos queda mucho por celebrar. La Glorieta ...con Rosemary Alonso... ...pasa un minuto de las 10 de la mañana... ...y tenemos que dar la bienvenida... ...a quienes nos siguen a través de la señal de Tele Elche... ...este programa La Glorieta comenzó aquí en el 101.4 de Tele Elche... ...en Radio Marca a las 9 de la mañana... ...les ofrecimos una selección musical... ...seguimos ofreciendo más canciones... Pero comenzamos hablando con el director de la Fundación Alcudia sobre las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo y el hallazgo de una moneda en buen estado de conservación que realizó, protagonizó el propio director de la Alcudia, Alejandro Ramos, una moneda del siglo IV después de Cristo de la época de un emperador, es singular porque fue de un emperador usurpador del Imperio Romano Decencio. ...duró muy poco y hay muy pocas, por tanto, monedas... ...de esa época de decencio... ...que eh, están o se han encontrado hasta el momento... ...y ahí su singularidad... ...también acabamos eh, de hablar... ...con el tesorero de la Asociación Conciencia C... ...ya que voluntarios de la misma... ...han escuchado la petición de ayuda que... ...de ayuda urgente que lanzó... ...el Asilo de Ancianos de San, jo de San José... ...y desde hace dos días... ...se encuentra un grupo de voluntarios... ...lleva a cabo labores administrativas... ...de atención telefónica y de portería... ...para que el personal sanitario y las religiosas... ...dediquen su atención a los residentes... ...ya saben ustedes que en ese asilo... ...de ancianos hay un brote grave... ...y por tanto necesitan cualquier ayuda... Y ahora continuamos en esta segunda parte, vamos a hablar del patrimonio cultural, seguiremos con las entrevistas a los portavoces políticos después del Pleno Ordinario, hoy toca el turno a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, y también terminaremos con esa ronda de noticias, como siempre, donde abordaremos otros temas que también son actualidad. Ahora les dejamos con más música, de la que tenemos preparada como la cantautora catalanda Su... 101.4 Teleelch Radio Marca Ya está en Elche el sub más competitivo del mercado DR, el sub italiano y en calidad precio en ver la gama de r desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo eco glp porque pagar más por un coche ecológico de con cinco años de garantía y financiación a medida de número uno en ventas en italia conoce la nueva gama de vehículos de r en llorenza automoción concesionario de r para elche y comarca avenida de alicante 205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 Hermanos Bri, Restaurante Espacio Aesec, Constru the Pot Restaurante Franja Estadio carácter Box Mecánica Reyes, Mercat Central Dels, Grupo A Plus Mercaria, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado desde las 6 de la tarde, Valencia Elche en Marcador Estás pensando 101.4 Telehilch Radio Marca La Glorieta con Rosmaría Alonso Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana y vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, Genoveva Martín, porque ayer por primera vez hubo asamblea de forma telemática y allí se acordó entregar los Dátils d'Or, el galardón que concede desde hace 50 años esta asociación a las personas y entidades de esta ciudad que destacan por su labor para ayudar al desarrollo, el crecimiento y a los colectivos de Elche. Y precisamente no es de extrañar que uno de los colectivos que hayan sido pues eh, distinguidos con este galardón sea ...todo el personal de los departamentos de salud... ...y allí no solo se incluyen médicos, enfermeros, celadores... ...hay mucho más, para explicarlo... ...tenemos con nosotros a la presidenta, como hemos dicho, Geno Beba... ...a quien saludamos, Geno, muy buenos días. Hola, muy buenos días... Hoy es un día en el que todos los medios de comunicación nos estamos haciendo eco precisamente de esos galardones que tienen su importancia por las personas a las que reconocemos su esfuerzo en la lucha uh -huh. contra la pandemia. Genoveva, ¿por qué se ha, decidido, porque se ha decidido galardonar a los departamentos de salud? Bueno, eh, quiero decir eh, en primer lugar que estoy extremadamente satisfecha y contenta de la elección de todos los compañeros y compañeras. Creo que es absolutamente de justicia eh, colaborar nosotros con un premio que para nosotros es muy importante y espero que lo sean para ellos, eh, a todos los trabajadores eh, sanitarios de los dos departamentos de salud de Elche. Cuando hablo de los dos departamentos de salud de Elche, eh, quiero precisar que nos referimos a ...el Departamento de Salud del Hospital General de Elche... ...en el que está incluido el hospital privado IMED... ...que ahora mismo está eh, en la misma lucha contra el COVID... ...que los demás hospitales y centros... ...y el área de salud del Hospital del Vinalopó... ...que eh, incluye también su centro de salud y que además... Tiene un ámbito de actuación, de crevient, los hondones, etcétera, al igual que el Hospital General de Elche eh, también tiene como ámbito Santa Pola, ¿no? Es decir, eh, es, si queréis, casi, casi un reconocimiento comarcal, que es lo que nos toca a nosotros, eh, del trabajo que están realizando de forma incansable los trabajadores sanitarios. Eh, no so, Cuando hablo de trabajadores sanitarios, como tú has dicho muy bien, incluyo absolutamente a todas las personas que tienen que ver con que nuestro sistema se mantenga. Eh, limpiadores, limpiadoras, celadores, celadora, médico, enfermero, etcétera Sí, no, nosotros reconocemos... ...esta gran labor... ...ya no hay aplausos... ...ya no nos acordamos... ...pero ese es el aplauso particular... ...de los informadores e informadoras de Elche... ...a estas personas... ¿eh? Eh, Genoveva, eso se decidió anoche... ...en la Asamblea sí, Telemática... ...por unanimidad de todos los que asistieron... ...efectivamente, Geno... efectivamente... ¿Y ...no ha sido... habido discusión... ...¿y cómo ha sido el día después... ...cuando te ha tocado a ti dar la noticia... ...a todos, pues, a, a los responsables de esos departamentos de salud... que te han contestado? A... Bien, eh, sinceramente eh, me, me ha gratificado ver eh, la acogida del premio... ...porque mmm, compañ... compañeros que están en los en los gabinetes de prensa... De, ...de los centros, de los hospitales... Eh, ...no lo han agradecido muchísimo, porque... Eh, ...para ellos, eh, transmitir a sus compañeros de trabajo... Eh, ...nuestro galardón, es un, una pequeña inyección de ánimo... ...porque han reconocido que verdaderamente... ...el personal eh, está agotado, a veces desmoralizado... ...pero sigue, sigue y sigue al pie del cañón... ...desde eh, de, desde aquí, eh, yo sé que en nombre de mi compañero... ...puedo decir que les damos todo nuestro apoyo... ...y un grandísimo aplauso. Bien. Pues me gusta saber que este premio pueda servir también... ...para las emociones, porque la huella psicológica... ...que deja esta pandemia tiene que ser muy grande... ...sobre todo también, no solo en los pacientes... ...sino en el personal, que tiene que usar día a día... ...y esto sirve, pero no no han sido los únicos... ...porque la asociación no. en los últimos años... está ...tiene como norma entregar tres galardones... Los siguientes Bueno, los, a, veces, a veces, a veces, a veces no. Eh los siguientes galardonados en 2000 el galardón se entregará en 2021 si se puede, pero si se per puede y donde se pueda y donde se pueda. Pero son galardones que pertenecen al año 2020, ¿no, Gena? Sí, exacto. Eh, estamos hablando de todo ese personal que está luchando contra la pandemia, pero también hemos eh, galardonado a una pareja que desde su comedor sí. social también está dando de comer ...a muchas familias que se han quedado sin nada por esta crisis social efectivamente si te das cuenta sin querer, pero es que es así la en la pandemia y la crisis económica que se deriva de esta de, de, de esta pandemia eh, han estado impregnados los premios no podíamos no podíamos no reconocer la labor ingente que está haciendo el matrimonio formado por Ahmed Farouk y María Eugenia Bermúdez eh, a través del comedor social Alta Ufic en el barrio de Carrús. Eh, estas personas hace varios años, eh, en plena época de esplendor económico, viendo el problema que tenían muchos inmigrantes cuando llegaban a la ciudad y no tenían ni que echarse a la boca, decidieron a su cuenta y riesga el riesgo es decir, con sus propios medio económico abrir un comedor, ¿vale? En principio dieron de comer a una entre 70 y 90 personas todos los días y actualmente desde el 2009, desde la crisis económica, desbordado por la demanda de Ilicitano, han ampliado y están dando por pues, lo que pueden, pero que es mucho, que son más de 250 comidas diarias. En un principio, como he dicho, no tenían ayudas y ahora cuentan desde 2010 con una ayuda municipal. Pero el premio es a su inmensa generos generosidad y solidaridad y el esfuerzo que, supe que supone a diario estar al pie del cañón para ayudar a los demás. Cierto, y terminamos con el tercer galardonado. No podía faltar el gran Nino, ¿no? El capitán de los capitanes. Evidente. Eh, tú sabes, que porque tú perteneces a la asociación, que procuramos siempre que eh, los galardones sean eh, muy equilibrados y la suerte que tenemos en esta ciudad es que eh, casi todas las áreas tenemos gente que trabaja muchísimo. Y siempre eh, procuramos tener también algún galardón que se dirige al deporte. En este caso eh, no podíamos más... ...que eh, reconocer la labor y premiar de eh, Juan Francisco Modesto Martínez Nino... ...que tiene una trayectoria más que envidiable, ¿no? Es decir, fue el máximo goleador de la historia de segunda división del Elche... ...primer jugador que ha alcanzado los 700 partidos jugados de Liga... Eh, Liga ...en primera y segunda división, es el más veterano en primera división... ...fue un héroe en la fase de fase de ascenso a primera hace muy poco tiempo vamos eh, no darle un, un dátil verdaderamente sería casi un delito. Pues sí, te, estoy contigo porque es leyenda ya del fútbol español, no sí, solo del fútbol sí. ilícito, ¿no? y además no. nos nos procuró esa alegría que tanto necesitábamos en 2020, alegría para, para el deporte. Pues Genoveva, estos son los tres galardonados, hemos dicho uh -huh. que no sabemos ni cuándo ni dónde se van a entregar, pero sí sabemos algo, eh, y es que cumplimos 50 años la asociación. Efectivamente. Eh, ¿Se trabajará para conmemorar de alguna forma... ¿Esta efeméride o...? Sí, sí. En ello estamos. Eh, con todas las dificultades que tenemos actualmente todos, en todas las áreas, eh, vamos a intentar hacer algo que valga la pena. es que Creo que 50 años de la asociación hay que celebrarlos y desde luego mmm, creo que la, la gala, yo creo que debería, seguramente, podríamos, vamos a ver si hay suerte, después del verano, a lo mejor sería la fecha, por octubre o algo por el estilo, porque necesitamos una sala grande, necesitamos eh, que eh, todos los premiados puedan venir, tenemos los premiados del año anterior que no hemos podido entregar, queremos un acto que valga la pena porque lo vamos a unir a nuestros 50 años. Entonces... Eh, ...todo esto vamos a ver si podemos arreglarlo... ...para hacer algo que valga la pena... Cierto, ...eh, porque a... estamos muy contentos, dime... ...cierto, hay que recordar porque se acumulan los premios... Eh, ...no pudimos entregar el Dátil Dor en 2020... ...a Joan Castaño, creo recordar... ...y a, uh -huh. ¿a quién más, Geno... ...al equipo um, de Balomano... ...y al, uh, al Museo Paranteológico... ...si, sí, al MUPE, MUPE... El al, MUPE ...al MUPE, y, el... y al, claro... Esos fueron los sí, Pero todavía está, todavía están esperando los pobres que les entreguemos el DATI, pero claro, eh, no, hemos tenido que suspender la gala en dos ocasiones. La habíamos planificado para abril del año pasado, no vale la pena ni precisar qué pasó entonces. La volvimos a, a, a, a programar yeah. para octubre, pero el aforo que podíamos eh, con el que podíamos contar era pequeño, etcétera y ya empezaba a haber contagio otra vez. Y por, uh, vamos, por prudencia decidimos que valía la pena suspender y entregar al mismo tiempo que los de 2020. No nos equivocamos, no nos equivocamos. así Por que hay, desgracia. Por desgracia. Así que hay que seguir esperando y eh, confiemos en la vacunación y que en 2021 podamos celebrar todos juntos esos 50 años y reconocer a todas las personas que en Elche trabajan por combatir esta maldita pandemia. Genoveva Martín, presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, gracias por explicarnos el contenido de esa asamblea telemática. Gracias a ti por darnos. Un abrazo. 101.4 Tele-Elche Radio Marca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 Elche, abierto sábados tarde. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 24 minutos de la mañana y después eh, de dar la noticia de los eh, dátiles Dor, eh, que ya saben ustedes, acabamos de hablar con la presidenta, ...de la Asociación de Informadores de Elche... ...Genovela Martín, Datilsdor... ...que se de 2020... ...que se van a conceder, si se puede... ...este año... ...a todo el personal de los dos departamentos de salud de Elche... ...donde incluyen los tres hospitales públicos y privados... ...también entregaremos el Datilsdor... ...a toda una leyenda del fútbol español... ...como es el capitán Nino... ...y al matrimonio del comedor social Altaufíc del barrio de Carrús, por haber estado durante años dando de comer a quienes más lo necesitan y por no habernos fallado durante 2020, du durante 2021 en esta grave crisis económica que ha disparado las familias que acuden a diario a este comedor social. Y tenemos más noticias, por eso tenemos aquí en el estudio de Teleelche Radio Marca, como todos los días, amarga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Rosy. Tenemos buenas noticias porque creo que el alcalde en su en sus redes sociales ha tuiteado esa noticia que salía publicada en el diario Información uh -huh. de que al final el AVE ya tiene fecha para el Che. Ya. Ayer la pregun preguntaba el Partido Popular por Eso qué es. no había llegado el AVE en enero, como dijo el ministro Ábalos, y hoy el alcalde pues retuitea esa sí, noticia, redultea, ¿no? como tú has dicho esa noticia del diario Información y la fecha es el lunes 1 de febrero, fecha en la que el gobierno inaugura esa línea de alta velocidad que une Madrid, Elche y Orihuela. El primer tren pasará por Alicante, luego por Alveñalpó y la Vega Baja por el tramo de nueva construcción que arranca en Monforte del Cid. Así que bueno, una buena noticia que no sea solo Bueno, hablar del COVID y esas bueno esas malas noticias que tenemos ahora con esa tasa de incidencia tan alta, no solo en Elche, sino también en toda la Comunidad Valenciana y España. Así que, bueno, una buena noticia sí, para empezar es. esta ronda informativa sí. que nos hacía falta. Sí, y la mala noticia es... Eh, nos hemos quedado perplejos de que haya gente que niegue lo que está ocurriendo en Elche y en los hospitales, porque haya entrado sin autorización por urgencias al Hospital General de Elche para grabar un vídeo en una zona donde evidentemente no hay pacientes, y decir que el hospital está vacío, es increíble. Sí. El hospital ya va a tomar acciones, va a emprender acciones legales, supongo que contra esa mujer. Sí, atre, sí va a haber, bueno, va a abrir una investigación en el Hospital General después de, bueno, pues después de que se emitiera un vídeo a través de redes sociales, un vídeo grabado por una joven donde bueno, pues se cuela en con su móvil en el área de urgencias y se pasea por allí, bueno, por pues por distintas plantas del edificio, pues para dar a entender que no había ningún tipo de colapso y que, bueno, que todo lo que nos están contando pues que no es cierto. Así que, bueno, como tú has dicho, bueno, pues el Hospital General ya va a tomar medidas por ...por este vídeo que se ha colgado en las redes sociales. Y tanto y en malestar, porque evidentemente no refleja la realidad ese vídeo... ...ya que lo que grabó fueron pasillos, pasillos. de la zona de espera de los familiares de la UCI... Claro. ...no a, a las zonas donde están, donde están evidentemente los todos COVID. los pacientes COVID eh, hospitalizados... Muy poca qué falta de respeto ¿no? a, a, a los pacientes, a los familiares que eh, que se cuelen en un hospital para, para hacer esto. Ninguna falta de respeto y con las cifras y el momento en el que nos encontramos aquí en Elche, ayer hablábamos de esos nuevos datos de consellería y esa tasa de incidencia que ya sobrepasaba los 1.700 por cada 100.000 uh -huh. habitantes en Elche y esos 11 muertos... ...en apenas cuatro días... ...desde luego una tasa de incidencia que recordábamos... ...casi duplica la media, la media. nacional... Eh, ...o sea que Elche es una, un municipio... ...que si se cierra perimetralmente no es casualidad... Eh, ...la comunidad valenciana tiene medidas restrictivas muy duras... ...y por cierto hay que añadir otra más... ...los rectores de las universidades valencianas... Uh -huh. ...decidieron ayer en su asamblea, en su reunión minimizar al máximo las clases presenciales y esto supondrá que las universidades pues van a tener que dar las clases online durante, durante todo el, el mes, mes todo el mes de febrero al menos es. durante el mes de febrero Solo se mantendrá aquello que no se puede aplazar exámenes prácticas eh, o pruebas aunque los exámenes terminan ahora en enero es una si te, si, eh, contrasta no eh, esta decisión de los rectores de las universidades Con, sí con la decisión de la Consellería de Educación de seguir de mantener las clases y eso y, y eso que la Comunidad Valenciana ya es la primera en España con mayor tasa de incidencia lo conocíamos sí. ayer ya está en ese primer puesto entonces bueno pues eh, no se entiende que por las universidades pues ya hablen de esa todo el mes de febrero las clases online, online mientras que los colegios sigan las clases Eh, ...mientras que los el número de contagios, bueno, pues sigue subiendo en y, los centros educativos. Y preocupando mucho, estaremos muy atentos a que nos manden desde el gabinete de prensa... ...el número de las hospitalizaciones en el día de hoy. Sí, todavía no nos han actualizado esos datos... ...a lo largo de la mañana desde Prensa del Ayuntamiento... ...nos informarán de ese balance actualizado... ...de los dos departamentos de salud de la ciudad. Y por eso no es casualidad que desde la Asociación de Informaderos... ...como dice Genoveva, los premios, los DATILDOR... ...estén impregnados por la pandemia con sí, para, reconocimientos. Eso es para reconocer esa labor de todo el personal sanitario... ...de los dos departamentos que incluyen los tres hospitales... ...del municipio, bueno, pues ese trabajo que llevan haciendo desde, bueno, casi un año, desde el pasado mes de marzo, sin parar y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Así que, bueno, pues uh -huh. los informadores tenían que reconocer esta labor que están haciendo. Pues, Marga, no hay mucho más tiempo. Tenemos ahora la entrevista con la portavoz de Ciudadanos, del Grupo Municipal de Ciudadanos. Hablaremos de otras noticias eh, a la una, supongo, porque tenemos previsiones y, además, importantes. Hoy viene la consellera... Uh -huh de Transición Ecológica y Agricultura y Medio Ambiente, Mireia Moyá. Sí, la ilicitana Mireia Moyá estará esta tarde en Elche junto con con el, el alcalde en la presentación del estudio de alternativas para la restauración integral del Vinalopó. Además, eh, la edil de gestión financiera Patricia Macía informa sobre la comisión de su área y el alcalde en apenas unos minutos asiste a la inauguración de la planta solar Sivaes de Riegos El Progreso. Así que, bueno, pues eh, os informaremos de todas estas eh, previsiones y todo sí. lo que ocurra a lo largo de la mañana a partir de la una aquí en Teles Radio Marca, nuestra web www.telelch.es y todas las imágenes en el Telenita a partir de las nueve y media. Pues a raíz de las previsiones sigue habiendo mucho trabajo, Marga, no en el, paramos, en el no día paramos. de hoy, este miércoles 27 de enero. Muchas gracias, Hasta Marga. Hasta luego, Ros. Hasta luego, a la una. Volveremos otra vez a escuchar y a ver a nuestra compañera de los servicios informativos. Y ahora continuamos la ronda y lo hacemos con la información deportiva, con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue preparando el choque del próximo sábado frente al Valencia. Será a las seis y media de la tarde un Valencia que ha confirmado un positivo en su plantilla aunque el resto de jugadores ha dado negativo, mientras que el futbolista afectado ha sido aislado en su domicilio. Es uno de los futbolistas que participó en el Wanda Metropolitano en el partido del domingo frente al Atlético de Madrid. El Elche está obligado a conseguir una victoria si quiere salir del descenso frente a un Valencia, un gran devenido a menos que tan solo tiene tres puntos más que los ilícitanos y precisamente el Elche su última victoria data del 23 de octubre frente al cuadro Che en la única victoria en el Estadio Martínez. Martínez Valero. Será un duelo eh, también interesante en las porterías, ya que los dos porteros que más paradas acumulan esta temporada en la Liga, Jaume Domènech del Valencia y Edgar Badía del Elche, se van a enfrentar entre sí. El portero del Elche tiene una media de 3,5 paradas por partido, eh, Jaume Domenech 3,45, por tanto también esa eh, curiosidad en la portería de los dos equipos. Por su parte, uno de los eh, hombres que ha vestido la elástica blanca y verde, eh, que es una voz autorizada en ese vestuario y lo fue y que desde luego tiene mucha experiencia desde su punto de vista, Sergio Pellegrin reconocía que el Elche necesita un cambio de identidad y de filosofía de manera urgente y que lo peor es que el futbolista haya dejado de creer en el mensaje del entrenador. Pellegrin Pero creo que el jugador ha dejado de creer un poquito en la idea de, del entrenador Es verdad que a principio de temporada con resultados, todo es más fácil y, y aunque no creas los resultados refuerzan esa idea Pero ahora no vienen los resultados y, y quizá el, el jugador no lo hace tan convencido. Entonces, mmm, llegamos a este punto, creo que lo más importante es hacer un cambio. ¿no? Un cambio no, no estoy no me refiero a un cambio de entrenador, sino un cambio en la idea del equipo, en la idea de juego, la filosofía, en el, el entender que para hacerle daño a un rival hay que cambiar ciertas cosas, para que no te hagan goles tienes que cambiar ciertas cosas. Y ahí está la labor del entrenador. El entrenador es el, el líder del grupo, es el que manda, es el que toma las decisiones. Y creo que ahora es el punto de, de reflexionar. Yo creo que, que hace una hace cierta semana ya se tenía que haber hecho un cierto cambio dentro de la idea del juego. Un cambio que eh, de momento no ha llegado y veremos si llega frente al eh, Valencia. Por último, destacar que la directora ...general del Elche, Patricia Rodríguez... ...dejará el puesto de directora general del Elche... ...la directiva vasca ha llegado a un acuerdo... ...con Cristian Bragarnich... Eh, ...para dejar su cargo profesional... ...y también ser miembro del Consejo... ...de Administración del Club, hasta luego. Hasta luego Paco, gracias... ...y ya cerramos la ronda con la información meteorológica. El tiempo, en Teleelche, en Radio Marca... ...con Vicente Bordonado... ...colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del camp delch de Muy buen día. A partir de hoy, con el avance de la masa de aire tropical marítimo y el viento de ponientes se disparan las temperaturas valores anormales para esta época del año que nos van a acompañar hasta el viernes para el fin de semana. Vuelven a bajar, se normalizan y llega de nuevo el viento fuerte de Poniente. Durante esta madrugada, paso de algún intervalo puntual de nubosidad, el viento flojo, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad eh, prácticamente no han bajado de los 13 grados en las Estación Meteorológica de Telaels, en el sur del Camdaels, de en Pedanías, como Derramador o Matola, hemos alcanzado una mínima en torno a los 10 grados. En Ferriol, la temperatura no ha bajado de los 16 grados. En Torrellano, de los 13. En Santa Pola, una mínima que ha rondado los 14 grados. Para la jornada de hoy, estabilidad atmosférica con ambiente soleado. Por la mañana, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, Viento flojo de componente oeste y ya por la tarde tendencia a cielos poco nubosos o despejados. El viento por la tarde de noroeste podría alcanzar rachas puntuales superiores a los 30 km por hora. Y hoy suben las temperaturas con ese viento de poniente y el avance de la masa de aire cálido que nos llega desde el océano Atlántico. Aquí en la ciudad esperamos una máxima en torno a los 24 grados. En buena parte del territorio valores que van a rondar los 24 o incluso los 20. 25 grados. Mañana jueves continuará la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, menos nubes, un intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, el viento flojo de poniente, temperaturas que seguirán subiendo máximas en torno a los 26 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán hasta los 13 grados, el viernes podríamos superar los 27 o 28 grados y para el fin de semana se nos cuela otra borrasca que nos va a dejar viento fuerte de poniente, el sábado podríamos superar los 70 km por hora, el domingo los 60, ya para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 Son las 10 y 39 minutos de la mañana, estamos ya en la recta final y terminamos con esa entrevista siguiendo los asuntos que se abordaron en el Pleno Ordinario celebrado este pasado lunes, el primero del año. Y seguimos abordando estos asuntos. ...con las entrevistas a los portavoces políticos... ...hoy le toca el turno... ...a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos... ...Eva Crisol... ...a quien damos la bienvenida... ...buenos días Eva... Hola, buenos días Don Mari... Eh, ...la situación que estamos atravesando... ...por que es crítica... Eh, ...por la pandemia en Elche... Eh, ...estuvo presente en el debate plenario... ...y en concreto... ...en una de las mociones que se llevaron al Pleno... Eh, ...sobre el plan de vacunación... ...una moción... ...que presentó su grupo, ¿no? Sí, nosotros presentamos dos... ...dos opciones de muy actualidad en este pleno... ...una era la del plan de vacunación... ...y otra que también es un tema de mucha actualidad... Eh, ...relativa al, a los centros de mayores... ...pero bueno, centrándonos en el plan de vacunación... ...lo que desde Ciudadanos exigimos... ...y así lo venimos diciendo... ...es que lo que no es normal... ...es que haya 17 planes de vacunación diferentes... ...uno por cada una de las comunidades autónomas... ...desde Ciudadanos lo que exigimos es que se, hay, se haga un plan de vacunación único en el cual cada una de las comunidades autónomas sepa el camino que tiene que seguir a la hora de vacunar, sepa a qué colectivos tiene que vacunar en primer lugar, cómo tiene que ser el proceso y, por supuesto, eh, tener la previsión de no quedarse sin vacunas eh, para suministrarse esas segundas dosis, que es lo que estábamos viendo últimamente, que probablemente no tengamos capacidad de vacunar porque no sabemos si Sanidad nos va a enviar las vacunas que nos corresponden o nos va a enviar menos viales. Eh, es importante saber, porque ustedes se reúnen periódicamente, el alcalde ya ha vuelto otra vez a la Junta de Portavoces para explicarles a ustedes la reunión, la última incluso eh, estuvo la responsable de Salud Pública. ¿Qué, ¿Qué información tienen ustedes del proceso de vacunación que se está realizando en elche Porque nosotros sabemos bien poco. Bueno, pues casi que... Saben casi lo mismo que nosotros. Eh, nosotros tuvimos una reunión con la responsable de, de salud pública hace un par de semanas, eh, tras haber pedido precisamente casi todos los grupos que se volviera a convocar esa, esa junta de portavoces post-COVID, que, que no, no se convocaba desde prácticamente desde el verano, y en esa junta la, la responsable pues nos indicó que el proceso estaba siguiendo un ritmo bastante avanzado, que se había empezado por los centros de mayores y por los sanitarios de las dos áreas de salud y que en principio no había ningún problema. Sí que es cierto que se le preguntó el motivo por el cual se había empezado a vacunar en el hecho una semana más tarde y se nos dijo por la misma que había sido porque habían residencias de mayores que estaban con contagiados y que por lo tanto no se podía vacunar. Pero el problema no está ahí, el problema está en que nos encontramos Por ejemplo, le preguntamos por la residencia Altavix y dijo que estaba todo controlado. Cuando estamos viendo eh, el número de, de de contagiados tanto por parte de tanto por parte del personal como de enfermos en esa residencia que va en aumento e incluso después de haber intervenido el ejército y en el asilo ocurre lo mismo. Y volviendo al plan de vacunación, pues eh en, en la moción que te, que presentamos pedíamos que no se vacunara solo a las a los grandes dependientes y a las personas mayores que se encuentran en residencia, recordemos que hay muchas muchas personas mayores que se encuentran en sus casas o bien cuidadas por sus familiares o bien cuidadas por profesionales que se dedican a ello, enviados por el ayuntamiento o por la consejería y a estas personas ni se les ha notificado cuándo se les va a vacunar ni ni tienen constancia de de nada de ello, entonces, bueno, Eh, ...lo que creo que hay que estar coordinados... ...estamos en una situación muy complicada... ...y no son momentos de que cada comunidad autónoma... ...haga lo que considero por uno... ...creo que es necesario un mando único... ...y que organice y dirija... ...la forma de vacunar al resto de... ...pues a, toda, a todos los españoles en este caso. Su moción se aprobó... ...y no deja de ser eh, pues una reivindicación... ...al Gobierno Central... ...a la Consejería de Sanidad... ...al Ministerio... ...para precisamente que gestionen mejor... ...los planes y los protocolos de vacunación pero también presentaron otra moción sobre los centros de mayores. ¿Por qué? ¿Qué les preocupa? Bueno, pues como, como, he, como he adelantado antes, los centros de mayores se encuentran en una situación muy delicada. En Elche eh, nos salvó quizás de, de, de valorar cómo estaba la situación, que la primera hora prácticamente nuestro municipio no tuvo casi incidencia. Hubieron algunos afectados en algún centro de mayores pero la incidencia fue mínima. ¿Qué ha pasado en esta tercera hora? Eh, o no se han aplicado los planes de contingencia en esos centros, o no habían, o, o Consellería no, no ha prestado la atención que debía de prestar. De prestar. Nosotros hemos exigido, eh, a través de nuestros compañeros en las Cortes, que estos centros de mayores, sobre todo el centro de, de, de la residencia de la tercera de Altavis, ...que se ha intervenido, la intervención que se anuncia que se ha hecho... ...tanto por la, la Consejería de Políticas Inclusivas... ...como por la Consejería de Sanidad es mínima... ...está yendo un enfermero y un médico por la mañana a dos horas... ...y dos horas por la tarde... ...pero según nos indican los propios trabajadores y los familiares... ...no van a trabajar mano a mano con los empleados que hay allí... ...van a coordinar la acción que se está desarrollando... ...a nosotros eso no nos vale... ...tampoco nos vale que se nos diga que por parte del hospital general... ...se le está suministrando todo el material de protección... ...todos los EPIs que se le, se les pidan... Si, vemos, ...si estamos viendo que la concesión no está funcionando... ...y que hay una dejación de funciones... ...y que está desarrollando mal la contrata... ...esa concesión... Eh, pues que se, que se suspenda esa concesión y que tome la renda, las riendas la consellería, que es además lo que están pidiendo incluso los trabajadores, familiares, etcétera. Están en una situación eh, pésima, pero ya no es sé lo de ahora, es que esto viene de antes. Y luego, bueno, en la moción también abordábamos, como hemos dicho, pues el resto de personal que no solo, no solo trabaja o se encuentra en esos centros de mayores internos o en esos centros de día también hacíamos alusión a los grandes dependientes y a, y a los cuidadores profesionales. ¿Entonces qué pedían en la moción? ¿Se aprobó? La moción se aprobó, se aprobó, eh, eh, para que pues para que el Consejo interviniera estas residencias, para que se dotase de más material a, a las residencias de personas mayores, para que se realizase un cribado con PCR a todos los trabajadores y, y, y personas en dichas residencias, y para que también eh, se incluyesen Eh, como ma de manera prioritaria a los cuidadores profesionales y a los grandes dependientes que se encuentran en sus casas, que sí que son los próximos para vacunar, pero que no sabemos cuándo se van a vacunar. Todavía no tenemos constancia eh, del tiempo que tardarán en vacunar a esas personas que se encuentran en sus casas y a las personas que van a cuidarlos o familiares incluso que están en sus casas eh, pendientes de estas de, de estas personas mayores. Pues han pasado dos días desde que se aprobó en el Pleno Ordinario. ¿Hay alguna de las peticiones aprobadas que se hayan cumplido? Bueno, por ahora ninguna, estamos esperando. Eh, ya sabemos aquí cómo funciona ese ayuntamiento. Las mociones se aprueban y van a un cajón. Pero bueno, ahora se trata de temas que sí que es verdad que, que de, de los que depende la salud de muchos ilícitanos. Entonces yo creo bueno pues que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, tiene que poner el foco en ellas y tiene que darles trámite a la mayor brevedad posible. Es un problema... Eh, estamos atravesando una situación de crisis no solo sanitaria, sino también económica. Los problemas económicos son muy importantes, pero si no tenemos solventados los problemas sanitarios, si no hay salud, no hay economía. Bien, pues la pandemia se abordó eh, con la crisis sanitaria, con sus mociones, y también se abordó los efectos económicos, la crisis económica, con la moción del Partido Popular, que usted apoyó, pero que el equipo de gobierno rechazó, y es destinar ese millón y medio de euros a la hostelería, aparte de ese fondo que ya está en marcha por parte del Gobierno, Diputación y Ayuntamientos. Eh, ¿Qué valoración hace de del argumento que aportó el equipo de gobierno para rechazar el incrementar esos fondos. A mí me parece, a mí me parece que el equipo de gobierno no tiene argumentos y se y lo pudimos ver en el pleno. Eh, el hecho de que el concejal eh, de comercio, eh, el hecho de eh, que que Carles Molina diga que llega tarde esta petición Pues me sorprende y me extraña, porque creo que cualquier solicitud de ayuda al sector a uno de los sectores más perjudicados nunca llega tarde. Excusarse en que no se va a crear ningún plan de ayudas directas por parte del Ayuntamiento, que de hecho es la Administración más cercana y que tiene capacidad para hacerlo, como lo hemos hecho eh, durante el anterior ejercicio en el año 2020, que se han hecho modificaciones presupuestarias con ayudas para diferentes sectores, pues me parece que carece de sentido decir que con, lo, con las ayudas que tiene que se van a dar por parte de Diputación y Consellería en ese plan conjunto entre las tres Administraciones es más que suficiente, pues deja mucho que desear. Nos hace pensar que que bueno pues que el equipo de Gobierno está en otras cosas, porque yo creo que nunca se llega tarde. Creo que es todo compatible. Por supuesto, nosotros lo que pedimos, y así lo hice, lo hice constar en el, en el Pleno, es que si nos vamos a adherir a esas ayudas, que por lo menos… Eh, se insista en que las bases permitan la compatibilidad entre las ayudas locales y las ayudas autonómicas o de la Diputación. Lo que no puede ser es que nos encontremos con la situación eh, que se produjo al inicio de la pandemia que hubieron ayudas, tanto por parte de Consellería como por parte de la Administración local, del Ayuntamiento, y muchas se quedaron desiertas precisamente por las incompatibilidades que recogían. No, es que no carece de sentido, ya que te sientas, elaboras unas bases, elaboralas bien y no las elabores de prisa corriendo, que para eso están los técnicos y está la gente que está especializada en la materia. ¿Y qué ocurrió eh, tras el Pleno con esos esos titulares que... Mmm que dio el Partido Socialista tras la votación al rechazar la moción del Partido Popular y luego apareció en redes sociales que el equipo de gobierno había creado una partida de millón y medio de euros para el sector de las ayudas, un titular que luego se borró. Eh, ¿Qué ocurrió y que se ha utilizado por parte, si fue un error, se ha utilizado por parte del Partido Popular para arremeter contra el equipo de gobierno y decir que promueven noticias falsas? Yo no, sé, yo no sé si fue un error o no. Sí que es cierto que durante el pleno, eh, por parte de Pablo Ruz, el portavoz del Partido Popular, se, se indicó que había salido en redes sociales, que se habían aprobado unas medidas por parte del equipo de gobierno, cuando no es cierto, porque precisamente esas medidas habían sido rechazadas. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que desde la página web del ayuntamiento eh, se, se, se haga esa publicidad institucional del Partido Socialista y de Compromís. Y lo vemos de otro día. Aquí eh, se utilizan las redes sociales del ayuntamiento pues para beneficios partidistas. Y eso es lo que se denunció eh, tras, tras eh, conocer que efectivamente pues se había hecho uso de las redes sociales para anunciar cosas que no eran. De hecho, creo que a los cinco minutos estaba fuera, estaba eliminada esa publicación. Bien, y también hubo otro debate centrado en la gestión económica por el informe polémico del interventor municipal que indica una serie de incidencias en la contratación de 2019 que para el Partido Popular son ilegalidades y que han puesto ese informe en manos de sus servicios jurídicos por si eh, van a emprender acciones legales y creo que en el Pleno amenazaron con hacerlo porque consideran que son ilegalidades mientras que el equipo del Gobierno considera que son incidencias, que no de, no, no son ilegalidades. Usted ¿Cómo considera los reparos del interventor? ¿Ilegalidades, irregularidades, incidencias? Bueno, el propio interventor dijo que se trataba de irregularidades. Sí que es verdad que luego le, el alcalde le le inquirió le requirió que hablara para decirle si eran irregularidades o ilegalidades. Pero en el informe se hace constar que se han encontrado diferentes irregularidades. Y, es, y ese informe está escrito y está firmado por el interventor días antes del pleno y días antes de que rectificara. Así que es cierto que en ese informe vemos, pues, eh, se analizan de una manera arbitraria, ¿no?, porque no se puede analizar todos los contratos y todas las gestiones que se hacen el, por parte del Ayuntamiento, se analizan determinados contratos elegidos al azar y en todos y cada uno de ellos hay irregularidades. Yo considero que son irregularidades o que no se ha utilizado la diligencia debida, no se ha, eh, no se ha cumplido con la normativa vigente, etcétera vemos que no se está cumpliendo con la ley de contratos públicos del sector público porque no se no se presenta documentación cuando hay que presentarla en los temas en los casos de obras no se pero en ciertos de obra, hay veces que no concurren eh, todas las empresas que o sea, no se expone cómo se debe exponer el contrato, etcétera. Pero ya es que no solo en los contratos, es que en casi todos los sectores hace hace reparos, o sea, hace hace alegaciones a la manera en que se realizan, y luego habla de personal, del personal del ayuntamiento, en concreto del área de gestión, y dice que no tiene suficiente personal para desarrollar este asunto. Precisamente el interventor accidental, que sabemos que está haciendo su trabajo de manera correcta, pero pide puestos de trabajo cuando el suyo propio no es una plaza que haya salido, ya lo decíamos ayer en, en prensa, eh, recordemos que el interventor eh, de este ayuntamiento está de manera accidental prácticamente 25 años. Y ha sido requerido incluso el Ayuntamiento por el Sindic de Contes para que este nombramiento se realice ya, porque es una plaza que debe estar cubierta con un funcionario habilitado para ello y no un funcionario de otra categoría eh, nombrado a dedo por el Gobierno de turno, que es lo que estamos viendo los últimos años. O sea, que le preocupa que esto... Eh, se haya realizado de forma a propósito de no eh, por parte de los gobiernos que se han ido sucediendo, no han querido bueno, cubrir yo no, sé. yo no sé si se ha hecho a propósito o no se ha hecho a propósito, lo que sí que sé es que eso está ahí y son muchos años sin nombrarse esa plaza. Ya sé que me van a contestar, me van a contestar que es una plaza que tiene que, son, que ser nombrada por el ministerio, pero es que ahora mejor que nunca que son eh, compañeros de partidos, son de su mismo color político para que se insista por parte del ayuntamiento. Si el ayuntamiento lo que hace es mirar a otro lado y decir, ya se convocará la plaza, pues me parece muy bien. Mientras tanto, nosotros nombramos a nuestro, al funcionario que nos interese y punto, pelota. Las cosas no son así. Cuando hace falta una plaza y es necesaria, porque no está cubierta, porque es vacante, porque está cubierta de forma accidental, lo que hay que hacer es requerir al organismo correspondiente para que la nombre y dejarse de, de, de dejar pasar el tiempo. Eso es una deja de, de funciones en toda regla. ¿Le preocupa que la independencia de los funcionarios que ocupan de forma provisional esta, esta plaza esté cuestionada precisamente por el carácter provisional de la misma? Yo no estoy cuestionando la función de los funcionarios que trabajan en este ayuntamiento. Yo creo que todos y cada uno de los funcionarios que trabajan en el ayuntamiento lo hacen Eh, de una manera eh, profesional y cumpliendo con su deber. Pero claro, al final cada uno pone al que le interesa. Yo no cuestiono la función del funcionario de ahora mismo del interventor. De hecho, eh, eh, ha lanzado una crítica eh, bastante importante en la forma de actuar del equipo de gobierno. Pero sí que es cierto pues que, que al final eh, es necesario un funcionario personal independiente y que no se ha puesto por ningún... Un político que se ha nombrado eh, pues que se haya ganado esa plaza claro usted dice que si hay más informes de reparo como este quizá lo aparten como hombre pues no lo sé no lo sé la otra interventora que teníamos está afuera ya veremos Pues ahí lo dejamos y terminamos eh, con otro asunto, porque no hay mucho tiempo, Eva, y es sobre la seguridad ciudadana. También se abordó, se pidió la comparecencia del concejal de Seguridad en el Pleno por parte de instancias del Partido Popular. ¿Sirvió para algo eh, las explicaciones dadas por Ramón Abad? Bueno, Ramón Abad eh, explicó su verdad y su realidad. Eh, contestó algunas de las preguntas que, que se le hicieron con estadísticas que es la manera que tiene el de, de abordar los temas el dio estadísticas pero yo creo que no que no cubrió las expectativas de aquellos ciudadanos que están viendo como día tras día pues tienen miedo porque ven que al vecino le entran a robar nosotros lo que pedíamos es que esa unidad rural esté realmente en esas eh, patrullando por esas viviendas eh, sobre todo las diseminadas que se encuentran en las partidas rurales porque recordemos que en el núcleo urbano sí que acuden patrullas a diario a Eh, pues a ejercer sus labores de vigilancia pero sin embargo esas viviendas que están diseminadas pues muchas veces eh, los vecinos tienen miedo y así se lo han hecho se lo han hecho constar al, al concejal de seguridad el, el hecho de que porque haya visto en prensa que sean que sea que se van a a reunir todos los vecinos y que van a crear sus propias patrullas de vigilancia pues le ha hecho a lo mejor reaccionar pero llevamos muchos meses con eh, Viendo en prensa que los robos y las entradas en viviendas son constantes, entonces pues había que tomar cartas en el asunto, yo creo que, que ha ido tarde, eh, la Junta Local de Seguridad debería de haberse convocado hace muchísimo tiempo, tampoco entiendo por qué no se nos convoca el resto de grupos políticos que estamos en el Ayuntamiento esa Junta de Seguridad, porque creo que todos tenemos que aportar y, y bueno… Pues ha sido la primera comparecencia, él explicó, él contó su libro y explicó lo que él consideró que tenía que, que explicar. No sé, a mí pues me quedaron las cosas igual de claras que las tenía antes de que empezara. Y anunció que la, la puesta en marcha de esa patrulla rural, como también se ha, se ha anunciado, se ha publicado, que el ave finalmente parece que llegará el lunes. ¿Ustedes tienen información sobre este hecho? Yo nosotros la que leemos en la prensa porque a nosotros el equipo de gobierno prácticamente no nos informa de nada a no ser que le preguntemos y respecto de la unidad rural pues bueno dijo que iba a crearse en febrero que iban a ser plazas nuevas esas plazas no han salido entonces pues esperemos que que las convoque y que puedan y que puedan crearse esas plazas y esas unidades pues no hay tiempo para más muchas gracias Eva crisol nati 101.4 tele Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues queda tan solo un minuto para poner el punto final al programa La Glorieta de este miércoles 27 de enero, nosotros nos vamos nuestra compañera Rosa Lucas llega ahora para estar entre amigos La Glorieta se despide con la música de un grupo valenciano de rock and roll, Los Cigarros